Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Hamim Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso Ha-Mim Tenzilul kitab min Allahi al-Azizil hakim. Este libro, el Corán, es una revelación de Allah, el Poderoso, el Sabio. Inna fis samawati wal ardi la ayati lil mu'minin. En verdad, En los cielos y en la tierra hay pruebas del poder de Allah para quienes creen. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatu liqaumin yuqinoon. Y en su propia creación y en las criaturas que él ha diseminado por la tierra hay pruebas para quienes creen con firmeza.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 Hay de todo mentiroso pecador. Y asma'u ayati Allahi tutla 'alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adhabin aleem. Ese que oye las alellas de Allah que se le recitan y aun así persiste en la incredulidad, altivo, como si no las oyera anúnciale oh Muhammad que tendrá un castigo doloroso. واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين Y cuando llegan a su conocimiento algunas de nuestras alejas se burla de ellas quienes así actúen tendrán un castigo humillante meurā'ihim jahannam wa lā yughnī 'anhum mā kasabū shay'an wa lā muttakhadū min dūni Allāhi awliyā wa lahum 'adhābun 'aẓīm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 Wa laqad atayna bani Israila al-kitaba wal-hikma wan-nubuwata wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddhalnahum 'alal 'alamin. I ciertamente concedimos a los hijos de Israel las escrituras, la Torá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 ila min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghiyan baynahum inna rabbaka yaqdi baynahum yawma al qiyamati fima kanu fihi yaktalifun y les concedimos claras leyes que clarificaban todos sus asuntos y no discreparon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 Una guía y misericordia para quienes tienen certeza de la verdad. Am hasib alladhina jatarahu as-sayiat an naj'alahum kal ladhina amanu wa 'amilu s-salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun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 wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawatan fa man yahdiihi min ba'dillah a falatadakkarun No has reparado en quien hace de sus pasiones su Dios o oh Muhammad? Allah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 وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ Y quienes niegan la resurrección dicen No existe más que esta vida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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُؤْتُوبِ آبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ Y si se les recitan nuestras claras aleyas, dicen como único argumento, devuélvenos con vida a nuestros antepasados si son veraces cuando dicen que resucitaremos. Qul inna Allaha yuhyikum thumma yumituikum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fih wa laakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Diles: Allah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 Haza kitabuna yanṭiqu 'alaykum bil-ḥaqq. Innā kunnā nastansikhu mā kuntum ta'malūn. Este registro nuestro habla sobre ustedes con toda verdad. Ciertamente hemos registrado todo lo que hicieron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 Y a quienes hayan rechazado la verdad, Allah les preguntara, ¿Acaso no les recitaron mis aleyas, se llenaron de soberbia y fueron unos pecadores incrédulos? ¿Acaso no les recitaron mis aleyas, se llenaron de soberbia y fueron unos pecadores incrédulos? Wa idha qila inna wa'da Allahi haqqu wa ssa'atu la rayba fiiha kultum ma nadirīma ssa'atu inna zunnu illa zannan wa ma nahnu bimustaiqinīn Y cuando se les dijo que la promesa de Allah era cierta y que la hora tendría lugar sin duda alguna dijeron No sabemos qué es eso de la hora no son más que conjeturas y no tenemos certeza de que sea verdad وبدلهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Y aparecerán ante ellos las malas acciones que realizaron y el castigo del que se burlaban acabará acercándolos. Y qīla al-yawma nansākum kamā nasītum liqā'a yawmikum hādhā wa-mawākum an-nār wa-mā lakum min nāṣirīn. Y sayalesdirā: Hoy nos olvidaremos abandonándolos en el infierno, de la misma forma que olvidaron su comparecencia en este día. Habitarán en el fuego y no tendrán quien los auxilie. ذٰلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُم آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ Ellos se deberá a que se burlaron de las señales de Allah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 Señor de toda la creación. Walehul kibria fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Suya es la majestad en los cielos y en la tierra. Y él es el poderoso, el sabio.